Amables oyentes, el Corán enseña en el Islam que sin la fe, las obras no valen nada. El Corán enfatiza que Dios aniquila a los que se oponen a sus profetas y para eso cita relatos que están en la Biblia, por ejemplo, el caso del diluvio, el caso de Sodoma y Gomorra, el caso de los egipcios en el Mar Rojo. Es decir que hay una descripción muy importante de la manera como Dios ejerce su justicia y de las expresiones de la ira de Dios cuando el pecado ha colmado toda la paciencia humana del Todopoderoso. En el Corán y también en la estructura religiosa del Islam encontramos un concepto similar al del judaísmo y al del cristianismo. Es la convicción profundamente arraigada de que el hombre es una criatura y el hombre debe depender de Dios, Dios es su creador y su dueño. Y Dios es infinitamente bueno, sabio, todopoderoso y a Él le debemos todo. Esa afirmación se encuentra por todas partes en el Corán. A veces se explica como un hecho importante a través de un pasaje largo, bien estructurado. Otras veces es una especie de himno, otras veces es una expresión al pasar. Pero el Corán no es un libro de enseñanzas teóricas. No tiene enseñanzas abstractas, porque tiene un contenido de exhortaciones, de predicación, que habla continuamente a la gente, le pide que mire, que reflexione, que se fije. Es un llamado a la responsabilidad personal y la lectura del Corán es una lectura meditada, pausada que recuerda al Espíritu un cierto número de verdades que el oyente o el lector debe descubrir por sí mismo. Por eso el Corán exalta la grandeza y la onipotencia de Dios, pero también conserva el respeto a la personalidad y la consistencia del hombre. Cuando el Corán menciona a Dios como creador, evoca al mismo tiempo a la criatura, señala la importancia de la criatura y se refiere a todo lo que tiene relación con Dios y la relación del hombre con Dios. Se habla del cielo y la tierra, de la luna y el sol, de las estrellas, del día y de la noche, del agua dulce, del agua salada, del navegante que parte lejos tratando de buscar los favores de Dios etcétera el corán tiene toda esa característica de un libro que también se encuentra en el marco de la vida de los cultivadores del oasis o de los beduinos pero también se ocupa de los comerciantes de las caravanas de los navegantes de los pescadores mientras diferentes autores de la biblia hablaban sencillamente ...y mencionaban algunas cosas relacionadas con su contexto... ...el Corán es más reservado... ...habla muy poco de los fenómenos que tienen que ver con el conocimiento intelectual... ...tiene una discreción de un estilo propio... ...el Corán centra toda su atención en lo esencial... ...habla de la creación para subrayar la onipotencia de Dios... Y la debilidad humana si bien coincide con la biblia cuanto dice que dios creó el mundo en seis días pero lo esencial no están los seis días sino que todo ha sido creado por dios y esto en realidad coincide con el punto de vista cristiano el corán enfatiza que los dioses falsos no han creado nada y que serían incapaces de hacerlo también además alude a todo lo que dios ha hecho y coincide mucho con la literatura rabínica. Por eso es interesante leer este libro, que si bien contiene su de detalles, al mismo tiempo encuentra indicaciones sobre la manera de vivir de los árabes, habla de las caravanas de invierno y verano, habla del relámpago y la tempestad en el desierto, habla del pastor nómada, etcétera lo que revela eh, la existencia de una literatura que tiene vínculos profundos con la cultura árabe. Por eso el Corán es interesante. Les confieso, amables oyentes, que yo leo el Corán. Sé que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Sé que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino y que nos hace aptos y preparados para toda buena obra. Sé que debemos escudriñar las escrituras porque allí encontramos la manera como Dios nos quiere enseñar que Cristo es su revelación. Pero también sé que el Corán, sin que yo pueda ponerlo en el mismo nivel de la Biblia, es un libro recomendable en muchos aspectos, como un código ético, como una enseñanza moral que conviene tener en cuenta para no subestimar al mundo musulmán, aunque no coincidamos con él. De modo que cuando nosotros hacemos estas charlas en esta emisora, amables oyentes, no queremos agraviar a los que pertenecen al Islam, sino enseñarles al mismo tiempo las semejanzas y las diferencias que hay con el cristianismo, procurando quizás un acercamiento que convenga a ambos sectores. Por hoy finalizamos aquí, porque terminó nuestro tiempo, pero seguimos otro día. Muchas gracias.